Está la conexión con el profesor Raúl Gil Ayaume, estás, Raúl? le repetimos tal, este profesor que es un profesor, en, es, un gusto eh, profesor en, en formación en docente, bueno, eh, que también ejerció como docente eh, en la Universidad de la, de, la la de la República de la hasta hace un tiempo, pero lo primero es darle los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está Raúl? ...en el IPA, que por lo que entiendo es algo que se hace todos los años, vos nos dirás, Y que esta vez tiene que ver con eh, la era de las transformaciones educativas, ¿no? Exactamente. Y este y eh, tomamos el, el tema por las cuestiones obvias de las anunciadas eh, transformaciones, ¿no? Que, sí. que no solamente son anunciadas, sino que ya están eh, eh, diseñadas y presupuestadas. Claro. Estamos claro. frente a... ...a una cuestión que se, se, se está consolidando, ¿verdad? Ahí está. ¿Ustedes hacen todos los años un curso en verano? Mire, eh, sí, la, eh, los cursos en verano existen en realidad en el IPA desde los años 60, ¿no? Ajá. Eh, se suspendieron eh, en, en, el, en un periodo que va este, entre 1973 al 85... ...y creo que los volvimos a reabrir cuando entramos, eh, somos la generación mm. este post-dictadura... Y justamente, si yo no recuerdo mal, lo comenzamos a iniciar en 1990. Y esos cursos son eh, de las distintas salas, de, de las especialidades que existen en el IPA, como también de Ciencias de la Educación. Entonces Ajá. basta ingresar al portal de la página web del Instituto de Profesores Artigas. Le aclaro, los cursos no son solamente en el IPA. Todos Ajá. los institutos, los, los 32 que hay, suelen tener eh, regular y sistemáticamente cursos de verano. ¿Qué incluyen esa cantidad de institutos? Los Además que, a ver nunca. si entendí bien la pregunta, incluyen a los institutos de formación de profesores, ¿Sí? eh, maestros, educadores sociales. Bien, bien. Eh, hay una serie de, de charlas, o no sé cómo se llamaría, eh, a cargo de distintos docentes. Eh, eh, tal vez nos puedas decir, el presentar el curso, ¿no? Eh, el, el curso está, en el, el caso nuestro, ¿no? Sí. Que lo manejamos muy estrictamente en un sentido de que al menos inicialmente lo fue en cuanto a cuestiones de extensión y de formación. Uh -huh. esto, esto quiere decir que en tanto extensión va dirigido en realidad a, a, la, a la sociedad como tal, aunque preferentemente son alumnos y profesores de los distintos subsistemas o incluso de, de, de formaciones de otra parte, ¿no? o sea, la Universidad de la República, universidades privadas, etcétera, eso es una cuestión de libre inscripción. Sí. este Creo que algo estoy dejando por, por lo que usted me preguntó, pero dejándolo involuntariamente por el camino, ¿no? No, no, eh, ¿no? Esos cursos pretenden instalarse muchas veces para acompañar otros procesos de formación, actualización del cuerpo docente nacional y de los estudiantes. Sí, que es necesario también en, en formación docente, esto de la educación permanente. Sí, claro, claro. Eh, nosotros traíamos este, este curso de verano en particular, el nuestro, este, que está constituido por profesores que integran distintas salas. ¿no? Este, en este caso hay profesores de la sala de sociología, uh, Nicolás Marrero y yo, me refiero a la sala de sociología como eh, cuestión general, no, no solamente ubicada en el IPA. este Profesores de la sala de pedagogía, y profesores o una profesora de la sala de matemáticas. Entonces lo que pretendimos acá fue trabajar sobre dos niveles. Uno, traer algunas investigaciones que estos colegas han estado haciendo y difundirlas, porque eso tiene que ver justamente con, con la este, actualización, etcétera sí. Y esas investigaciones tienen que ver además con esta cuestión de la pregunta y por lo tanto interrogante de en dónde estamos. Entonces uno de los trabajos girará sobre eh, la participación docente y la mira a través de un tiempo analizando el impacto que ha tenido desde la, la ley 2008 de, de educación general los procesos de participación. Esto es, es bien interesante porque no hay que olvidarse, por ejemplo, que nosotros entramos en un ciclo de la reforma del Estado Y en uno de los tres modelos de reforma del Estado que hay, uh, la participación este, se propone como meta. Uh -huh. Y estoy diciendo que hay que mirar con mucho cuidado, porque el término participación muchas veces nosotros le damos una connotación muy, uh, muy ingenua. Y, uh, y esto muchas veces ha estado dentro de los procesos que el neoliberalismo ha instalado en América Latina. ¿Verdad? Es, hasta puede resultar antipático decirlo así. Eh, pues muy ingenua en qué sentido, decir Raúl. ¿Cómo? Perdón. Muy ingenua en qué sentido. Claro, que lo podemos tomar dentro de una cuestión donde la participación, por definición, es un elemento clave en los procesos de, de, democráticos de toma de decisión. Okay. Entonces, tendemos a asumir que la participación consolida la autonomía, etc. Sí. Y en esa lectura, que es absolutamente eh, aceptable, Sin embargo, hay que mirar otras cuestiones que están comprometidas. Eh, acá estoy opinando yo, ¿no? no estoy diciendo que el trabajo de la colega aborde esta temática. Le estoy diciendo la relevancia, las transformaciones del Estado, una de sus modalidades incluyen la participación y la consulta este, a, a la sociedad civil y, y particularmente a los individuos. Uh, también hay que decirlo con, y analizarlo con cuidado, si estos procesos a veces no traen otros. Y la, la, cuestión, la percepción ingenua es no ver eso otro que está comprometido. Es decir, ¿hasta dónde es una participación dentro sí. del sistema democrático, por el, tanto, del Estado, o por el contrario, tiende a diluir y a, a, a casi a eliminar la propia forma Estado? Sí. Eso es que tenemos mucho cuidado, ¿no? Sí. Porque segundo tercer paso sobre esto es, bueno, hagamos lo que hagamos, ¿no? Eh, el Estado debe dar un paso atrás en relación al individuo. Claro. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la intervención... Por los currículos organizados, sí. por expectativas. Claro. Tiene que ver, por ejemplo, con la participación de sectores de la sociedad en el proceso educativo. Me refiero concretamente a, a cuando se habla de la industria, de las necesidades de, bueno, de empresas que, lo que, que se instalan. No quisiera centrarme solo en el trabajo de la compañera, ¿no? Este, sí porque me parece que entonces habría que hablar con ella, especialmente o ir al cruce verano. Yo solamente tomé un caso, sí. eh, decir y analizar la participación, porque en este en esta cuestión la participación ha sido una cuestión muy muy relevante y muy reclamada por el cuerpo docente, que va acompañado por otra, que es la autonomía. Muy bien. Entonces, estas son cuestiones delicadas, pero nos pone en, un, en una situación muy interesante analizar, que es casi eh, un enfrentamiento semántico, una guerra por las palabras, tanto sus denotaciones y sus connotaciones. Sí. Y eso se vuelve extremadamente delicado. ¿Cuál es la docente que va a dar este tema? Deis Iglesias. Deis Iglesias. Sí. Después hay otro trabajo sí. de una colega también, este, Verónica Sanz, que tiene que ver con cuestiones relativas a la eh, la utilización de eh, información destacada, investigaciones, cuando se toman decisiones, el campo educativo, ¿no? Uh -huh. Es también una cosa muy interesante para preguntarse. Cuando tomamos determinadas decisiones, ¿dónde se toman? Claro. Eh, y, y, ¿Y en base a qué? no ¿Podemos pensar seriamente en que hay uh, elaboradas y sofisticadas políticas uh, de Estado en esos campos? O a veces lo que podemos encontrarnos son procesos de uh, replicación. Hacemos de vuelta lo mismo. Esto sí. es muy interesante. Lo, sí, sí, cuando sí. vemos ahora el programa de transformación de la educación, lo primero que uno tiene, la, la impresión es, esta película ya la vi, esto es una remake. Sí. La vi hace 25 años atrás. Bien. Entonces, eh, ¿es realmente un proceso de transformación como se presenta? ¿Es realmente una innovación como se presenta? ¿O es un proceso de restauración? Sí. Estas son cuestiones que hay que mirarlas con muchísimo cuidado, porque a veces son este cosas que parecen nuevas, pero que en realidad no lo son. Sí, sí. Eh, Esa es una cuestión muy interesante que opera sobre nosotros, ¿no? Porque tiene que ver con la pérdida de lo, del horizonte temporal. no Nos parece que se está descubriendo algo que ya está descubierto y que además, cuando se aplicó, ya fracasó. Entonces estamos en una especie de eterno retorno, ¿no? Volvemos eh, a empezar sí, volvemos sí. a pensar. Por eso parte de las preguntas es dónde estamos, para dónde vamos. Claro. ¿No? Eh, hay... Tres conferencias más, ¿no? Está sí. la de Daisy Iglesias, la de Verónica Sanz Bonino, y hay sí. tres más. Está la de Inés Migliaro. Sí. Tiene que ver una cuestión muy interesante para analizar que tiene que, que se vincula a los, a los desempeños. Es decir, las instituciones educativas son también organizaciones. Uh -huh. Tienen cometidos. Uh, hay, lo, la cuestión muy interesante es ver qué hacen, como lo hacen, qué obtienen entonces ahí es una cosa de mucho interés revisar no sí. lo hemos escuchado incluso en debates continuos a través de los últimos de las últimas décadas cuánto aumenta la tasa de egreso en el año 2002 en formación docente se contrató a la empresa cifra para una investigación una de las primeras investigaciones empíricas que se, que se hacen y allí los datos mostraban que Sólo el 6% de los que se matriculaban egresaban. Y esto tiene consecuencias, por ejemplo, en el costo por alumno para recibirse como profesor. Claro. Y el costo esperado puede subir 10 veces, 11 veces, 12 veces. Luego, el, el impacto que eso tiene en el sistema destinatario. ¿Tenemos profesores o no lo tenemos? Ahora, mire usted, ¿no? me estoy refiriendo a la problemática, ¿no? No al trabajo de la profesora migraria. Sí. Eh, ...a la problemática como tal... Eh, sí, ...yo sí. creo que es bien interesante... O, ...observar... ...cómo es esto... ...recién comienza a analizarse... Uh, ...a mediados de la década de los 90... ...antes no lo hay... ...que yo tenga conocimiento... El, ...los primeros censos a docentes... ...y a estudiantes... ...comienzan en los años 90... Sí. Y, es, y ...y es una cuestión interesante... ...porque hasta ese entonces... ...la preocupación... ...y el análisis de los datos no jugaron un papel de relevancia. En las en los últimos 20 años sí lo juegan, y esto lo agrego yo, posiblemente por problemas de tipo presupuestal y fiscal, ¿verdad? Claro. Y de golpe eh, la discusión de qué se gasta, cuánto se gasta, cómo se gasta, cómo se ejecuta, se vuelve muy importante. eso Eso alude a la estrechez fiscal de los distintos gobiernos a través del tiempo. Bien. Eh, Nicolás el profesor Nicolás marrero tiene el tema el enfoque de las competencias en la transformación curricular de formación docente sí. también ese es un tema picante es un temazo sí. este, también está trabajando haciendo una investigación al respecto y estamos frente a una situación eh, que también agrego no refiriéndome al trabajo de colegas sino a la problemática no si sí. uh, las competencias han aparecido como la panacea no es, con esto resolvemos todo y sí y hay que uh, detenerse a analizar de dónde viene y, y qué se pretende con estas cuestiones. Y la impresión que uno tiene sobre estas cuestiones es que las competencias se han instalado y tienen consecuencias eh, bastante relevantes, pero voy a señalar una en particular. Atar y, y tenerlo bien atado al proceso educativo como una cuestión que tiene que ver con el trabajo y la producción, y con una eh, condición de... De, de cometido educativo no ya no estaríamos formando la matriz estatal política creada en el fines del siglo XIX entiéndase la reforma bareliana y sí. lo clave de la educación formar ciudadanos para el estado no sí y literalmente se los inventa este a una que eh, el punto de referencia es el mercado y las empresas sí, sí. Sí, entonces sí estos es proceso que estamos viviendo y es muy importante darnos cuenta de las consecuencias y diferencias que hay entre una cosa y la otra sí pero apuntan a establecer uh, algunas competencias como claves y generalmente ninguna de ellas son académicas sí claro clarísimo y, sí y, la, y esto es muy delicado porque hace ya 20 años que estamos en este proceso y eh, se consolida en Europa a través del Plan Bolonia, cruzó el océano Atlántico y ha venido progresivamente instalándose en América Latina. Sí. Y hay reformas curriculares en toda América Latina donde incluso las asignaturas que podríamos llamar se llaman muchas veces humanísticas o sociales han sido eliminadas. Sí. Sustituidas por cuestiones este de formación claramente pragmático, ¿no? Sí, sí. Se las presenta además como muy efectivas porque abre la puerta al trabajo. Y no es solamente un proceso que pase en la ANEP, eh, también pasa en la Universidad de la República, sin ¿no? Sin duda, sin eh, duda. Hay facultades que basta simplemente detenerse en analizar las, eh, las nuevas carreras que generalmente vienen con la modalidad de tecnicaturas, o sea, esto, carreras más cortas, ¿no? Eh, de, y de alta concentración, donde los fundamentos de las nuevas carreras suele decir eh, que estas carreras son claves para el, para el ingreso o la inserción en el mercado. De dónde estamos lejísimo y del argumento que tenía este Bast Ferreira de estudiar por estudiar. Claro, Entonces, claro. lo que vemos ahora es una readecuación de las instituciones y organizaciones educativas, sea la UNALE o la Udelar, a una uh, matriz económica productiva, que hay que mirarlo con mucha atención. Y ahí las cosas uh, dicen este dan elementos importantes, porque son modificaciones a <ríe> son conductuales, eh, a afectan a los sujetos, cambian las condiciones, ¿no? y generalmente lo que hacen es quitar contenidos y hay que mirar allí la, el límite, y la, el trazo de, de, del límite entre la formación pública y la privada. Porque ya hemos tenido algunas de estas cuestiones y muchas veces ha pasado que en las formaciones privadas este se mantienen otras cosas. ¿no? en La formación por competencias es por tanto un asunto muy importante. Sí, sí. Y, y la quinta el ¿no? quinto tema es la transformación curricular e institucional en la era del aceleramiento, que es la, la charla que vas a dar vos. Es, eh, no entiendo qué es la era del aceleramiento. Es un tema que se ha, se ha estado discutiendo en estos últimos años el campo de, de la sociología y de las ciencias sociales en general ante un proceso de lo que se llama la aceleración social que tiene eh, muchísimas consecuencias en torno a que eh, el tiempo se reconvierte a eh, tiempo de trabajo y el trabajo a productividad y eso a su vez define al, al propio sujeto, ¿no? Entonces... Eh, Esto es muy delicado, el proceso de aceleración, porque la aceleración rec reclama eficiencia, no deliberación. Sí. Bueno, esto ya está. Esa es la impresión que todo el tiempo tenemos cuando llegamos a algo. En las, para las sociedades y sus estilos democráticos se necesita tiempo para discutir algo. Sí. Voy a poner un ej algún ejemplo para ilustrar. Incluso la propia UDELAR, eh, elaborar un plan de estudio, crear una carrera, lleva a veces años y Yo tengo muy presente el caso de una facultad donde su plan de estudio estuvo funcionando desde 1931 a 1990 y algo. ¿Mm? Es decir, se cambió ese plan, llevó varios años la modificación del plan, etcétera En los procesos de aceleración lo que sabemos es que el modelo competencial ya está escrito, elaborado y listo para aplicar, que a su vez remite a otro problema que es Eh, dónde se, ¿Cómo se elaboró? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se hizo? ¿Dónde se deliberó? Sí. no Y esto es bien interesante porque la velocidad que existe en, la, en los centros es mucho mayor de la que nosotros percibimos. Eso así que el tiempo se convierta en una categoría política central. muy bien Está muy bien. Sí. Está muy bien. Eh, estos cursos, o este curso concretamente, va a ser este viernes 25, sí. de 9 a 16 horas, ¿quiénes pueden participar? todos. Eh, en realidad no, no hay límites ni, ni a la inscripción, ni hay límite del alumnado, incluso nosotros lo hacemos por una doble modalidad, que es la presencial, eh, que naturalmente es donde nos sentimos cómodos todos, sí. pero también virtual, porque eh, uno de los fenómenos que a, que trajo la, la situación la sanitaria del país es que hay mucha gente que se puede conectar de distintas partes del país. Sí, Entonces... Sí. Nosotros lo hemos mantenido en, en ese entendido, porque además así nos plantearon. este Entonces preferimos transmitirlo también vía Zoom. Claro. ¿Es necesario ser eh, alumno o ser egresado? No, lo que desde... dice allí es dirigido a alumnos y profesores. Sí. No no establece otra limitante ni pone una condición. Bien, bien, bien. Y hay que llamar por teléfono, hay un número de teléfono que ahora nosotros vamos a... A, a darlo varias veces. De, de referencia o consideración, sí que es el mío, pero cuando la persona entra a la página web del lipa y va al, a este, al enlace Cursos de Verano, lo encuentra en una pestaña que se, le pusieron el nombre de Sala de Sociología y Pedagogía, allí está, y lo que hay para llenar es un formulario electrónico. Bien. Que es para el registro y la constancia a veces que las Para que poder las participar. Solicitan. Claro, sí, sí. Claro. Esto que está muy muy en boga en el último tiempo de, de los formularios de Google, ¿no? Sí, sí, sí, perfecto. Es parecido. Sí. Perfecto. Eh, a nosotros nos parecía muy interesante cuando recibimos esta invitación, porque si bien siempre hay que saber más sobre lo que pasa en primaria, en secundaria, bueno, en todos los subsistemas, de formación docente no se habla jamás, digo públicamente, ¿no? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué, ¿Qué les preocupa? ¿Cómo estamos en relación a otros países de América Latina? Eh, de todo eso no sabemos nada. Sí, tal vez eh, por una cuestión hasta numérica, ¿no? es decir uh -huh. Sabemos que hay cientos de miles de personas en primaria, en secundaria, miles de docentes, y formación docente es relativamente más pequeño número, ¿no? Sí. Esto muchas veces, eh, lo saca de circulación, usted imagínese que realmente el cuerpo docente de formación docente está alrededor de 3.000, 3.200 personas. Bueno. Y tenemos unos 25.000 alumnos matriculados en las distintas carreras en todo el país. Sí, sí Entonces, el número eh, a veces a, ayuda a, a no pasar este, percibidos, o a, o a no ser percibidos. Eh, y es cierto que hay una cierta relevancia en, en cuanto a los eh, los sistemas como primario y secundario. Se habla poco, pero yo no, de, no quisiera dejar de, de señalar que en este proceso de transformación educativa, eh, formación docente juega un papel de enorme centralidad, sí. y justamente de acuerdo a lo que usted ha dicho, no parece visible, incluso le diría, ni siquiera visible para todos los actores sociales e institucionales. Claro. Porque quien vertebra el proceso de transformación hoy para secundaria, primaria y UTU es formación docente. Por eso. Entonces, acá hay una cosa bien clara, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista político, hoy se, se está jugando a que la centralidad está en cómo y para qué se forman docentes. Nosotros habíamos visto durante el ciclo fuerte del neoliberalismo una preocupación más centrada en mejorar los, los resultados políticos. Eh, De alumnos en primaria, secundaria y uto Mejorar resultados quiere decir Mayor retención, evitar rezagos sí. Obtener promociones Y demás Pero ahora se va No quiere decir que esto sea abandonado ¿no? Pero se va más por esta otra cuestión Que es la usina La usina ideológica Que son los propios docentes claro, claro. trata entonces de, de encauzar o dirigir Hacia un determinado lugar A la formación de sus profesores Y hay que mirarlo con mucha atención, ¿no? Sí, eh, claro. El año que viene uh, llegan nuevos planes de estudio. ¿Qué tal si en la propuesta de los nuevos planes de estudio te lo planteo de una manera dilemática? Mira, si sigues en el plan que estás, te recibirás y serás profesor como él es hasta el día de hoy. Sí. Pero si te pasas para el nuevo plan competencial, entonces tu título puede ser universitario. Entonces lo que vamos a ver, posiblemente, todo esto son conjeturas, es una migración sí. de alta escala, ¿no? Porque si tú me ofreces que mi título mañana es un título universitario, ¿no? va a ser mucho más tentador que seguir con uno que va a estar cerrado a la posibilidad de que siga siendo un título de formación docente. Sí, el tema de la competencia ahí, al, al, eh. al rojo vivo. Mira, eh, formación docente tiene un, un plan de estudios que se aprobó en el 2018, pero no se ejecutó porque Codicen no no lo avaló para la ejecución, ¿no? Y cuando se presentó ese plan, que fue muy discutido, este, a mí me quedó grabada una una cosa que decía al, este, ese plan, insisto, está aprobado en el Consejo de Formación, pero no aplicado porque el Codicen no, no estuvo de acuerdo, pero allí se dice que el papel central del profesor es acompañar al estudiante en un momento de su ciclo vital, bajo un principio de integración a la vida social y uh, difusión de valores. ¿Qué es lo que nos dice? Que lo central es uh, la formación académica y la capacidad de distribuir esa cuestión en el plano cultural de la sociedad. Y una alumna, muy jovencita ella, que estaba sentada en el público, dijo, pero si es eso... Entonces el docente es como si fuera un acompañante de SECOM. <risa> y si es eso, no preciso estudiar cuatro años. Claro. Me dan un semestre con dos o tres cosas este y ya está. sí sí eh, Me pareció una, una captura muy inteligente, sí. una metáfora muy bien usada en cuanto a lo que estamos pensando en, la, en, lo, en los problemas de la formación. Sí, sí. Bien, perdón. Eh, Hoy es políticamente, desde el punto de vista de la política eh, institucional, la centralidad de, de la formación docente es muy relevante, porque además hay que mirar las transformaciones curriculares en los otros subsistemas y el marco referencial curricular común que ya fue aprobado por la, este, su diseño y demás en la administración anterior y los centros María Espínola. todos ellos, cambian y cambian sustantivamente y cualitativamente la, la formación de nuestra población, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, nosotros quedamos por hoy por acá, eh, nos comprometemos a seguir más de cerca los temas bueno. vinculados a formación docente y a la educación en general, ¿no? El, claro. Los tiempos que vivimos lo, lo ameritan. Cierto. Y por esta vez te agradecemos mucho por este tiempo. No, a ustedes por por, eh, la, por por la entrevista, por divulgar estas cuestiones y por ponerlas arriba a la mesa. este Y mmm, la compañera Daisy Iglesias, que está en este en este equipo de trabajo, es la que va a asumir como próxima consejera eh, en el Codicen. Exactamente. También ahora, ¿no? ¿Es el viernes eso? Sí, es el viernes, pero el lo que viernes. sucede es que nosotros teníamos el curso de verano eh, ya calendarizado y nos enteramos en el correr eh, de... Este de esta semana o el domingo que la asunción iba a ser el 25. Claro. Y este y comienza la 15:30, <risa> así que no sé cómo lo vamos a ver. Daisy puede estar sin lugar a dudas en la mañana, pero bien. en la tarde ya se complica para mantener el curso de verano vamos a ver sí, cómo lo resolvemos. Bien. Bueno, estaremos conversando con ella sobre esa etapa que comienza, sabemos que estás en el equipo también que sí, la compañía sí. allí, así que Sí, sí, ayer justamente estuvimos eh con el secretariado del PICNT, porque nos pareció más que importante ir a, a, a, al PICNT, dado que uh, las listas de ese SEU uh, van bajo el, el logo este, de los sindicatos ¿no? sí. y del PICNT. Entonces fuimos a, a plantearles este, cuáles eran algunas de las principales cuestiones que nos interesaban y a trasladarle a, a, al PICNT nuestra preocupación por por la capacidad de poder tra transmitir una información calificada, etcétera en tiempo y forma, para que este, se, se esté al tanto de estas cuestiones, ¿no? Porque son prácticas que a veces no se han realizado. Y, y nos parecía importante que se esté al tanto que hay transformaciones muy importantes en el juego. Y, este, y, en, y, en, la, y en la preocupación particular de... De Deis incluso mantener un, un alto nivel de contactos y de información Tanto con el movimiento sindical como con la sociedad en general no este, Que eso muchas veces este, nos, nos preguntamos cómo sucede ¿no? nos, nos enteramos por accidente que se, se aprobó un, la segunda parte de un convenio este, Con el Banco Mundial en Educación Y ni siquiera estábamos enterados Y sí, parte sí. de ese que es importante ese nuevo convenio tiene que ver con la formación docente. Y estas bueno. cuestiones son son claves porque tú sabes que quien eh, financia muchas veces también da recomendaciones, sugerencias. Sin duda. Claro, o hasta veces la, las marca, ¿no? Sí. Este, aunque fal, no falta gente que a veces diga que eh, no hay incidencia alguna, como me dijeron una vez en este de los de las organizaciones este financieras y demás internacionales en los diseños de instituciones y currículos, pues lamento decirlo que sí lo hay claro, claro. hay historia que avala ¿no? historia además, sí pero viste la pérdida de la temporalidad es tan, tan importante que el sujeto no recuerda lo que pasó ayer sí. por eso el aceleramiento se vuelve vertiginoso está muy bien Claro, entonces eh, las cuestiones de estos financiamientos, por ejemplo, va organizada, cuando tú preguntabas, una cuestión de formación docente, a transformaciones en las condiciones de trabajo de los profesores y en el tipo de eh, actividad y cargo que van a tener. Y eso son cosas muy sustantivas. Sí, tendremos tema para conversar, para enterarnos el resto de sí. la población. Sí, sí, sí, claro. Tenemos sí. mucho para enterarnos. Mucho para enterarnos, sí, exactamente. Sí, Te agradecemos muchísimo por esta vez, ¿eh? No, a ustedes, y cordiales saludos a, a ustedes y a los oyentes. Muy bien, muchas gracias, profesor Raúl Gilayaume. Muy amable, está luego.